Es muy fuerte, ¿no? Pero las parejas no las escogemos ya los humanos. La gran mayoría las selecciona un algoritmo ¿Y fuerte. Tú, ¿Y, tú, y, ¿Y tú crees que estas eh, máquinas, esta inteligencia va a fortalecer algunas cosas en buenas de los seres humanos como la tolerancia, la solidaridad? Ah, esa o, es una o, o, muy o... buena pregunta, ¿eh? Claro, es, es que esa es buena. una cuestión eh, que creo que nos hará más humanos eh, el sí. mundo de las máquinas o nos bueno, hará todavía primera, más eh, tonto, irracional ¿no? sin más máquinas